Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ana Rodríguez, soy una de las referentes de Casatea Cuartel Quinto Moreno y bueno, eh, queremos invitar a la comunidad a participar del 2 de abril donde se llevará a cabo una jornada de visibilización y concientización donde contaremos con actividades para las niñeces, los jóvenes y adultos. estas jornadas se llevará adelante frente a al municipio de Moreno, de 18 a 20 horas están todos invitados. Los invito a que se sumen, a que puedan traer una prenda para llevarse su prenda impresa, sumándose a, a toda esta dinámica de concientización y visibilidad. La jornada es abierta a la comunidad, para las familias, así que te invito a ser parte de este 2 de abril en, en el municipio de Moreno.